Cecilia Corzo es la titular de la este, de ANSES eh, Delegación Local y va a hablar unos minutos con nosotros. Cecilia, buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Eh, contanos, bueno, este, es el segundo día, eh, ¿quiénes pueden venir a cobrar este ingreso familiar de emergencia? Bueno, es el segundo día eh, para eh, cobrar el ingreso familiar de emergencia. Todas las personas que eligieron entre el 16 de abril y el 20 de abril el correo argentino como medio de pago. También se irá depositando el dinero de las personas que han elegido como medio de pago el punto efectivo, sea Red Link o Red Banelco. También tengamos en cuenta lo que han elegido Red Link o red banelco por sistema punto efectivo, les va a llegar a su celular un código. Ese código es con el que tienen que dirigirse al cajero En el Facebook oficial de ANSES están videos instructivos de acuerdo eh, al medio que elegiste para poder seguir la guía. De todas maneras, estamos recomendando a todos que ingresen a la página web de ANSES, www.anses.gov.ar, a la parte de ingreso familiar de emergencia. Eh, hay ahora una, un botón donde te dice dónde cobro, ingresando ahí con tu número de documento, te dice el día por si no, no sabes bien qué medio elegiste, el medio de pago que elegiste, eh, o lo que está registrado, a donde tenés que, que ir a cobrar. Este, recordemos que este bono eh, es el, digamos, la, la, la gente que cargó su, como, su medio de pago, que no tenía un CBU, entonces eh, está percibiendo ahora. La gente que cargó medio de pago entre el 27 de abril y el primero de mayo, o lo está cargando ahora en estos últimos días, los pagos aproximadamente serían los primeros días de junio. Tenemos que esperar igual el cronograma oficial. Eh, ¿Cuántas cajas dispuso el Correo Argentino para atender a estas personas? Bueno, eh, primero quiero destacar eh, el trabajo coordinado del, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que ha predispuesto todo desde un principio para que esto sea organizado, dando apoyo, coordinación, soporte y también la Municipalidad de Santa Rosa. O sea, es un trabajo coordinado con, con estas, eh, entre todos. Eh, la verdad, eh, esto se nota, se nota mucho, porque vemos las personas en una especie, de, todas tranquilas, vienen, ingresan, retiran su numerito, se sientan y además un esfuerzo también del Correo Argentino que aumentó una caja más para el pago de, del ingreso familiar de emergencia, siendo la situación que todos conocen de, de que todavía estamos, en, en, digamos, en cuarentena. Entonces, eh, es todo la gente, las guardias mínimas de todos los organismos están funcionando a full para poder eh, responder de forma ordenada eh, al pago de este ingreso familiar de emergencia. Dice que sumaron una, entonces, en total, ¿cuántas personas están atendiendo? Están atendiéndose... Eh, o sea, eh, Ingresan entre tres o cuatro personas de acuerdo a, la, a, a cómo van viendo eh, por las distancias adentro del, del correo. Se ve, serían tres cajas las que están funcionando para el pago del, del correo. En, y la cantidad de personas por día promedio es entre 150 y 160 personas que van a cobrar por correo argentino. Es decir, en total, 3.200 aproximadamente. ¿Esto va a ocurrir hasta el 20 de mayo? ¿Va a ser así todos los días? En, el, esto hasta el 3 de junio. Son aproximadamente 20 días hábiles que dura el, el operativo. Eh, la semana que viene van a ser los días que, que está previsto que, que va a cobrar más gente. Eh, el 12 se esperan aproximadamente 200 personas. Así que ese día va a ser como un poquito... Seguramente va a estar un poco más cargada la, la calle. Seguramente esto se extienda y pague el Gobierno Nacional un mes más de este IFE. Eh, estas personas ya no tienen que hacer ningún trámite para cobrar eh, un segundo refuerzo. Todavía la, los requisitos y la forma en la que va, se va a instrumentar eso no están establecidas. Una vez que estén establecidas, obviamente las vamos a dar a conocer a todos eh, para porque okay, no sé si tendrá alguna modificación de condiciones, eso no lo sabemos todavía. Mauro. Sí, Pali, vale, te escucho. Eh, eh, preguntarle a Cecilia cuándo creen que podrá llegar a abrir la oficina eh, de ANSES. Bien. Eh, justamente eso le estábamos yeah. preguntando porque teníamos otros temas para consultarle. Yeah. Eh, ya que está, te pregunto lo que me están consultando desde estudios, ¿cuándo pueden llegar a abrir o reabrir las puertas de NANCES? Mira, todavía respecto, o sea, una apertura al público por ahora eh, no va a depender de nosotros, sino de lo que se establezca a nivel nacional. Es decir, nosotros somos un organismo nacional y por lo tanto depende de la decisión del Presidente de la Nación en cuanto a la flexibilización de la cuarentena. Eh, en cuanto a apertura al público hablo, o sea, por ahora nosotros una fecha para apertura al público no tenemos. Eh, distinto es eh, otras, eh, otras eh, eh, alternativas que ha ido estableciendo ANSES, como por ejemplo la atención virtual que fue declarado servicio esencial, en la cual va aumentando, agregando trámites que se puedan realizar ahora estamos con todo lo que es actualización de datos para el ingreso familiar de emergencia, porque no nos olvidemos que al margen de lo que prevean con respecto al segundo IFE o lo que, o lo que determinen, eh, está la gente que ha sido rechazada por no tener los datos actualizados, que eso dura desde el 22 de abril al 20 de mayo para ingresar a la página web de ANSES y actualizar tus datos a través de una atención virtual. ...pueden sumar a algunas personas más, Entonces, a, ese, a ese universo de personas que ya cobran. Exactamente, esas personas son para ver si, si a través de la actualización de datos... ...pueden ser beneficiarias, eh, con los datos actualizados, correctamente cargados y todo... Eh, ...si pueden ser beneficiarias. Te pregunto por otro tema que tiene que ver con las estafas telefónicas. Hemos escuchado, hemos visto algunas publicaciones, también algunos audios... ...¿qué tienen que hacer las personas cuando reciben un llamado... Este, de alguien que es, dicen que llaman de parte de ANSES? Bueno, primero aclarar que eh, ANSES, digamos, actualmente, se encuentra, eh, digamos, eh, cumpliendo lo que es la medida de aislamiento social obligatorio, por lo tanto, eh, no estamos eh, trabajando de forma activa, es decir... Es, es imposible que alguien no, llame de, de No los vamos a... Nadie, nadie. Y aparte acá, ojo, hay números que han, hemos recibido, eh, gente que ha recibido WhatsApp, audios, eh, llamadas telefónicas de un número característica de Córdoba, es decir, 0351 o 011, diciendo que son empleados de ANSES, de Buenos Aires, que es abogado, que tiene para cobrar esto, que... Bueno, eso no. Aclaro, por empezar, si sos jubilado y pensionado, el ingreso familiar de emergencia no estaba dirigido a jubilados y pensionados, y eso lo pueden seguir chequeando en la página web de ANSES, o sea, nunca se abrió para jubilados y pensionados. Si sos jubilado y pensionado, o tenés un, un, un abuelo cerca y lo hablaron y le pidieron datos a la tarjeta de débito, no es ANSES. ANSES no te va a llamar para eso. llamando también este, por otros temas, para este, alguna estafa telefónica, no solamente por el IFE, sino por otras cuestiones. Eh, para ser claros, Nadie va a llamar de ANSES, eso tienen que saber las personas que reciben un, un llamado. Exactamente, es cierto que bueno, viste que a veces eh, estando abiertos al público, o sea en otra situación, si, ha, si se lo ha, se llamó a alguna persona por algún caso o, una, o un papel que le faltó o algo en particular, eh, eso es otra cosa, pero que te llamen hoy en, este, en esta situación donde ANSES no está trabajando, los empleados de ANSES no estamos en la oficina todavía, entonces imposible que se llame para, aparte al margen, si en la situación que sea, no, tratemos de no dar los datos como ser una tarjeta de débito, eh, a, recuérdeme su, su nombre y su apellido, tengamos en cuenta que si te están llamando es porque tienen que saber por qué te llaman, o sea, tratemos de, yo entiendo que la desesperación y la situación, eh, la desesperación económica y, y, la, y la situación socio-económica en la que estamos eh, puede llegar a, a que haya gente que está sucediendo y mucho, se aproveche de sectores más vulnerables para estas cuestiones. Eh, recién dijiste que recibieron o se reciben llamados de Córdoba, de Buenos Aires. ¿Hay registros de llamadas de eh, números de la Pampa eh, haciendo estafas? Eh, por lo menos eh, no, no tengo conocimiento. Lo, lo que me han mandado a mí, capturas de pantalla de gente que logró sacar el, el, el número, eh, era, también pueden... Eh, Eh, llamar al 130 que también recepta las denuncias. Eh, pero bueno, eh, igualmente si la persona ha sufrido un daño y eso, tiene que denunciarlo como una estafa común, digamos, y bueno. Nos sirvió mucho, gracias. No, por favor, a ustedes.